buenos días, eh, doctora, bienvenida, y bueno, hablemos sobre el tema tan importante de salud para el municipio de Soacha, y usted es la coordinadora de vacunación en nuestro municipio. Eh, muy buenos días, gracias por la invitación. Eh, como te lo mencionabas anteriormente, queremos invitar a toda la población el día de mañana, 29 de agosto, a la Gran Jornada Nacional de Vacunación, que se va a desarrollar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Vamos a tener habilitados en el municipio 38 puntos, los cuales van a estar distribuidos con los puestos de salud y puntos extramurales. En esta jornada vamos a prestar todo el esquema de vacunación para niños menores de 6 años, mujeres en edad fértil y adulto mayor. Sí, ¿es una jornada nacional? Sí, señor. Bueno, ¿y qué vacunas son? Para niños menores de 6 años todo el esquema de vacunación que incluye las vacunas del recién nacido 2 meses, 4 meses, 6 meses, año 18 meses y 5 años Sí, y todo esto como como siempre gratuito Sí, eh, también es importante decirle a la comunidad que también estamos ofreciendo la vacuna VPH para todas las niñas de 9 a 17 años eh, del municipio ¿Del qué? Del virus del papiloma humano Ah, el virus del papiloma humano, sí Bueno, eh, ¿cuánta gente espera vacunar? Estamos en alrededor de vacunar 900 niños y 400 mujeres en edad fértil. ¿Todos estos falta faltan por vacunar en Soacha? No, nosotros en este momento nos, con, eh, nos encontramos en coberturas útiles. El 14 de agosto el municipio tuvo un reconocimiento por ser uno de los mejores municipios frente al tema de vacunación. ¿Qué significa ser uno de los mejores municipios? Eh, que tenemos toda nuestra población vacunada y superamos las coberturas de vacunación. Sí, eh, Guillermo es importante mire que estas personas que están siempre en todo el sistema de vacunación a nivel nacional y municipal lo que están buscando sencillamente es que nosotros prevengamos la enfermedad y la única manera de prevenirla demostrada hasta ahora es la vacuna la vacuna pero doctor es pronto es eh, o sea el de los noticieros a nivel nacional que hablan del papiloma humano que la vacuna está afectando a muchas niñas de pronto son no es, no no la gente un poquito es más reacia las mamitas contra las niñas Sí, hemos tenido bastante inconvenientes al momento de vacunar a las niñas por todo lo que ha salido en medios igualmente el ministerio de salud ha realizado varios estudios en el cual se demuestra que la vacuna es 100% efectiva o sea, ¿no hay modo no a tener inconvenientes aquí en el municipio No, gracias a Dios en el municipio de Socha no se nos ha presentado ningún inconveniente y pues como les digo, la vacuna es 100% confiable e invitamos a toda la población de 9 a 17 años a que se acerque a los puntos y se coloque la vacuna. ¿A qué hora se inicia la vacunación mañana? A las 8 de la mañana. ¿Hasta qué van a estar? Hasta las 4 de la tarde. Ahí está, mire, el carrito, todo el mundo a vacunar. ¿Qué es la única personas que no se pueden vacunar? No, en este momento estamos ofreciendo todo el esquema de vacunación para niños, mujeres en edad fértil y adulto mayor con influenza, que es adulto después de los 50 años. ¿Y si yo tengo alguna enfermedad o estoy con gripa o algo, me puedo vacunar? El único el única impedición para vacunar algún niño o algún adulto es que tenga en el momento fiebre. ¿Lo único? Lo único. Del resto no hay ninguna más. ¿Y ya? ¿Ir y llegar? ¿Cédula no más? No, solamente se necesita el carné de vacunas del niño, eh, no más para verificar el estado vacunal Y el adulto mayor solamente su número de cédula. Bueno. De pronto la vacuna de la influencia afecta. Hay gente que, por ejemplo, vacuna inmediatamente comienza con flujo nasal y comienza a decir, pero si esa indección es para que me sane y me está afectando. No, lo que pasa es que cuando se coloca la vacuna inicialmente los primeros días da unos síntomas como gripales. Es normal de la vacuna, pero ya después, durante todo el año, lo más posible es que no le vuelva a dar gripa nada no que preocuparse, la se preocupa dice pero si es que me vacuné casualmente para influencia y estoy con gripa esta vacuna sí, es solo me. para mayores, ¿no es cierto? sí, eh, para adulto mayor de 50 años los demás la pueden pagar? Eh, sí, pero, pero, general, pero no con ustedes no, nosotros no vendemos ninguna, todos son totalmente gratis bueno, señores 844, que buena noticia, ahí está pues la información que se está dando al respecto de esta jornada de vacunación, es a partir de mañana, ¿no? mañana Pues Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y les recordamos a todos los oyentes que los esperamos el día de mañana. Vamos a tener 38 puntos habilitados. Vamos a estar atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Les recordamos que todas las vacunas son totalmente gratis, que no tenemos ninguna barrera de acceso para que se al servicio de vacunación.